Bueno, este, sí, la, esta feria, como si vos, es, ya es la cuarta edición, en, en lo general consiste en este, bueno, en celebrar al libro y también a los escritores, eh, por eso en, en el espacio de la sociedad italiana va a haber este, eh, las librerías este, locales, eh, eh, Abelardo Libros, Boulevard Libros este, y Postdata ese quebraco, como, como uh -huh. lugares centrales en el salón después una serie de, de stand eh, que tiene que ver con editoriales este, de San Pedro y algunas invitadas de afuera y bueno este lugar para la biblioteca este el museo de, de histórico de Santa Lucía eso como, como este, lugares este, fijos de la feria ¿no? y después esta, van a estar, eh, va a haber presentaciones de libros eh, cine debate, Eh, también este va a haber una charla eh, sobre García Márquez Que lo va a dar el director de Cultura de la Biblioteca Nacional El sábado también eh, va a haber una presentación de, de libros para niños Y uh -huh. luego eh, una representación de títeres Esto como en, en lo general, digamos, ¿no? Si después... Eh, parece, podemos precisar alguna cuestión, digamos. Sí, ¿no? nosotros le, le estamos dando difusión a todo el cronograma de actividades del de viernes, sábado y domingo, eh, así que nosotros después puntualizamos eh, los horarios y las actividades. En esta oportunidad, la Sociedad Italiana ha dispuesto en eh, eh, en el salón, ha dispuesto los espacios de otra manera, ¿no? Me parece que en, eh, en esta edición va a ser mucho más cómodo para quien lo visite y para quien quiera escuchar algunas charlas o conferencias estar en un lugar apartado de lo que son los stands de libros, ¿no? Exactamente, es así, eh, claro, en, en la medida que uno va rodando ¿no? este, en la organización de estas, de estas celebraciones y fiestas, eh, va viendo también, este, reuniendo las, las opiniones de todos y, y se vio como bueno que las librerías estuvieran en la nave central, eh, así como, como una especie de islas centrales, y que la gente pudiera recorrerlas eh, en todo momento, y las presentaciones de libros y las charlas, hacerlas en una sala contigua, que se llama Sala da Vinci, de manera que este no sé no si superpusieran los espacios porque a veces había una presentación de libros y se pedía silencio y el claro. lecto, eh, los, los, los que querían ver los libros y preguntar este bueno tenían que hacer silencio y eso no podía ser uh -huh. así que vimos como como bueno eh, que ese lugar fuera de secuencia de, de, de público permanente y eh, derivar las presentaciones de libros y este las charlas a, a salas contiguas digamos no Tengo entendido. Hola, habla Tritov. que también va a haber una evocación de la memoria de Abelardo Castillo. Eh sí, es así. Este, en cada feria solemos este eh, incorporar a, a una figura para, para celebrar y homenajear y bueno, en este en esta edición como no eh a celebrar a Abelardo Castillo y para eso está encargado para ese homenaje este Román Solsona que va este a decir este unas palabras al respecto, ¿no? Así que también eh, eso también gracias por, por, por recordarlo, porque eso también es como central también en, en nuestra feria, incluso en los, en los programas hay una, un poema de él, un poema inédito, ¿no? Este Abelardo Castillo no era muy este afecto de de dar a conocer su, sus poesías, pero bueno, esta, esta trascendió, eh, así que este la, la incorporamos en el programa, Tito. Qué interesante, porque hay mucha gente de aquí, viva, en San Pedro, que lo conoció a velardo y que lo trató a Abelardo, de modo que me parece que hay que difundirlo mucho para que todos aquellos que conocieron a Abelardo eh, se quieran acercar. Y tal vez dar algún testimonio, no sé uh -huh. si eso está previsto también, que dirá ah, Sansona. Ah, eh, claro, claro, eh, bueno, ya que vos decís, este, en cuanto a difundir, ustedes lo harán después, pero la la charla, del homenaje a Eduardo Castillo, se va a hacer el 28 de octubre, sábado, a las nueve de la noche, uh -huh. ¿no? Eh, mirá, estas cosas son así un poco abiertas a al pulso del del público, si alguien, este, quiere compartir anécdotas que como decís vos, este, Eh, A velado pasó sus, su adolescencia y juventud digamos este en, en San Pedro uno lo puede ver este en los, en los diarios que editó en, su, en los libros que editó con su, que contenía su libro diario y puede ver también este todo lo que lo que vivió en San Pedro y bueno muchos de sus cuentos ambientados también en la ciudad y con personajes ¿no? Este, así que sí sí esto lo, lo haría muy enriquecedor también compartir este anécdotas red, ¿no? Jorge, además de stand de libros, charlas, va a haber cine debate también. Eh, está previsto todos los días tener proyectar una película. Eh, por ejemplo, el día viernes a el 20, día viernes. ¿no? el viernes 30, el, el viernes a las 20:30 está sí. previsto la producción de La sociedad de los poetas muertos y después hacer un debate al respecto, ¿no? Exactamente, sí, solamente será el cine, será el viernes cine este del viernes, porque exactamente, Exactamente, los otros días hay otros uh -huh. cierres, uh -huh. pero sí este la, la proyección de esa película eh, a cargo de Paulina Rolfo y Gabriela Bataza, después es el debate, bueno, la uh -huh. película emblemática este si sí la hay eh, esta esta película de la sociedad de los Puestos muertos, uh -huh. donde uno este descubrió o redescubrió a whitman uh -huh. a toro a emerson bueno y toda una este una como dice de este la sabia de la vida no a través uh -huh. de la literatura Así que sí va a ser un, un lindo momento también eso va a ser el viernes a las 23 y, y 30jorrge bueno mencionar a los oyentes también que la correntada va a estar transmitiendo en directo sí, el sábado sí. y el domingo desde la feria agradecemos la, la oportunidad que nos dan de transmitir este fabuloso evento en san pedro y eh, comentar que también va a haber van a ofrecer un servicio de buffet eh, este, no solamente de la, de la cultura vive el hombre jorge hay que comer no que comer y sí. todo. así sí. que va a haber servicio de buffet también ahí en, en la feria exactamente bueno eh, esto eh, esperaba el pie para decir que es lo de lo de la radio eh, es la primera vez que vamos a transmitir en vivo y que ustedes estén ahí en la en la radio para nosotros también es este otro viste como a, como a los hoteles que se les agregan estrellas ah, este, bueno. O a los restaurantes estrellas ya estamos este, en cinco estrellas porque no la verdad que, que una transmisión en vivo eh, uno recuerda que oh, la feria del libro en Buenos Aires, no que uh -huh. ves las las las peceras de, de, de las distintas de, no sé si muchas radios pero por uh -huh. un par de va a haber que transmiten de, de la feria del libro y digo eh, tenerlos acá eh, eh, bueno va a ser muy muy lindo y ya te digo le agregamos una estrella al, al menú para nosotros este... para nosotros es un placer y es un orgullo que nos hayan convocado también para para hacerlo Jorge así que Hablando de personas que nos han convocado para hacerlo, me gustaría que menciones algunas de las personas que forman parte de la organización de, de esta feria. Eh, Exactamente. Trabajan sí. en forma anónima y, este, y hacen tanto por la cultura en la ciudad. Sí, este, y es este mayormente, vos fíjate que compartimos también este lo que es el la vocación de, de escribir y la vocación de la lectura este eh, y ellos son como decías vos este inés corda que es este también la secretaria de la sociedad italiana uh -huh. ugo Alonso que es escritor mirta Mantovani también que escribe para chicos este y para grandes uh -huh. eh, mimi corradini que también es de la institución de este de la sociedad italiana Eh, a ver si me estoy olvidando de alguien más eh, me parece bueno, que te un compromiso saludable. te puse un compromiso no, no, porque no. siempre uno se olvida de alguien y después sí, este, y te lo facturan lo, lo, lo, lo, lo ahora lo me, factura. va, me va a entrar un whatsapp eh, al toque <risa> ¿Te, olvidaste <risa> te olvidaste de mí, claro sí, Hugo Alonso y bueno, y, la, y también que trabaja muchísimo porque en esto, viste, José y Tito uh -huh. hay que tener como una estructura que, que permita que todo lo que uno vuela, todo lo que uno sueña y proyecte, concrete, este, claro. tenga el, sus canales este de, de, de, de conducción y de, de, de derivación. Y en ese sentido, Paola, que es la secretaria de la Administrativa de la Sociedad Italiana, este es un, un, un relojito suizo, ¿eh? uh -huh. una un relojito suizo de la Sociedad Italiana. Oh, Así que ella también este, tiene mucho que ver. Y bueno, lo, habías mencionado lo del Buffet, uh -huh. eso también es una iniciativa de, de la... La Dante Alighieri este, uh -huh. De tener la posibilidad de unas mesas Y tomar un café mientras uno lee O escucha este los espectáculos Que se van desarrollando ¿no? Jorge, no sé si queda mucho más para decir Nosotros después te, te podemos liberar Ya sabemos que eh, Saliste de una reunión para atendernos Y te agradecemos mucho Nosotros a continuación vamos a dar bien El cronograma de actividades de estos tres días Agradecerte La, este, la diferencia que tuviste Con la radio Y bueno, nos vemos el fin de semana. Sí, dale, sí, bueno, muchas gracias a ustedes por, eh, por difundir esto, este que uno necesita de estas este divulgaciones, eh, así que les agradecemos y sí, nos vemos el el el viernes, el, el, el viernes inaugura con uh -huh. una suelta de globos. Permítime decir algo sí, sí. este que es este iba a ser una suelta de globos, ¿viste? Con globos de inflados con helio. Mhm. Uh -huh. Y un estudiante de, de biología, eh, de Tamanti, creo que es de apellido, uh -huh. acercó la inquietud de lo complicado que es soltar, este, ecológicamente hablando, los uh -huh. globos de helio al, al, al espacio uh -huh. y a dónde terminan, que puede ser, este bueno, eh, no solamente por ahí contaminante, sino que alguna especie este, puede morder y comer. Me decía, decía que no distinguen a veces en el agua. Los pescados no despen, no distinguen si es un globo Eh, con lo que eso significa, ¿no? Entonces, este, tomamos en nota de eso eh, y re resignificamos la actividad. Vamos a hacer como una suelta de globos, pero inflados con, con aire de, de los pulmones, ¿no? claro. eh, y los vamos a soltar ahí No cuenten conmigo, no cuenten conmigo para eso porque va, va también una sustancia tóxica que es la nicotina, yo hasta que deje el cigarrillo no infla globos. Va a matar pescado la nicotina, muchero. Ay, bueno contábamos con con eso este pero bueno ya lo vamos a suplantar bueno. pero bueno este en eso está también Marcela campo a cargo de, uh -huh. de esta actividad uh -huh. eh, y, y digo bueno como este a partir de, de inquietudes de este tipo uno también se va acomodando con algunas cuestiones porque parecía tan inocente soltar globos al aire claro, claro. este con, con, con notas y, y mensajitos uh -huh. eh, pero bueno tiene su complicación tomamos nota de lo que nos dijeron y resignificamos la actividad está muy bien Eso va a ser el viernes a las 18.40 en, la, en la Sociedad Italiana, en la vereda. En la vereda. Y, y bueno, también uh -huh. quiero recordarles que las actividades son todas libres y gratuitas. eh Perfecto. Se puede entrar tranquilamente, este es libre para todo público. Perfecto. Jorge, muchas gracias. Bueno, bueno, igualmente, chicos, este nos estamos viendo. Nos vemos el fin de semana. Chao, Jorge. Dale, dale, gracias, un abrazo, hasta luego. Escuchaste a Jorge Sagrera, uno de los organizadores de la cuarta feria del libro y del escritor Sanpedrino.